El resto son excusas. Venganza encanta Radio Afectiva. ¿Vos no, hay que te quiero muchisima. Me encanta Afectiva. Ay, me encanta. Eso me encanta, cita sí, sexy. Escuchá Me encanta Radio Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. darme de mi darte toda la noche mi beso y decirte si no lo sabías que quiero serte el amor quiero el amor de mi vida Así es, eh, quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida El amor de mi vida, obvio <risa> Ay, pero qué romántico que nos trajo la lluvia, mi amor Buenas tardes, la tardecita, quiero decir, no buenas tardes, pero la tardecita, ¿no? <risa> ¿Cómo andan? Bien, bien, amiga, vos pasabas por agua, Ay, ¿cómo estás, sí. Hoy sí ¿Cómo bueno. te trató el agua, amiga? <risa> Me mojé un poquito <risa> La <Los> maquillaje recorrida <risa> Amy, ¿cómo te bien. Bienvenida a la Argentina <risa> Eh, bien, por suerte Muy eh, bien ahí, eh. Haciendo A ver, tenemos una buena noticia sí. Pero para nosotros Porque lo pusimos a Darío <risa> Lo pusimos a Darío a hacer eh, Tortas fritas Cota frita Qué suerte, me encanta Amiga, bueno, Nos va a hacer unas ricas tortas fritas Unas ricas tortas fritas, Darío, sí, qué, qué genio, qué buenísimo, genio. viste, porque caen dos gotas y tenés que, mate ¿Sí? con torta frita, tiene que ser una ley nación eh, tiene que ser ley, Lays. ¿no es cierto? Esa mi ley te la saca seguro, te digo. <risa> <tirarle. risa> Afuera. Eh, <en risa> la... Adentro. Bueno, hoy día de las lluvias, que bueno, llovió bastante, Un poquito. Bueno, un, la música que pusimos constante. está para ser cucharita igual. Sí. ¿Viste? Bueno, porque la lluvia trae todas estas cosas. Sí. Primero, tarta frita con mate. ¿Viste? Eh, como sedentarismo. ¿Sedentarismo? <risa> y cucharita. ¿Cucharita, pelis? Sí. Comida, comida glotona. Por eso, por esa tarta frita, pelis de terror las... o romántica. Eh, me gustan las eh, románticas. La época que es, estamos me gusta. ¿Cuál es tu Mira, película romántica favorita? Me gustan las la me gusta de la, eh, la época que estamos en TM, que son de Navidad ya que estamos, eh, me gustan las series de Navidad. Ah, justo ah. salió, a salir una peli de Navidad, yo pensaba, ¿quién carajo siendo películas de Navidad? No, Pero, sí, no, hay gente que le gusta mucho, yo estamos todo el año esperando a mi pobre angelito. Nunca uno se cansa de la Esa idoría. Eso esas esa película sí me gusta. Pero hay falta, no hay Navidad si no existe no ponen esa película. Yo me pongo nostálgico porque tienes que tener canal 13 para ver la abuela Yo cuando era más chiquito me gustaba la Navidad por los brillos. Me sentía yo de la diva. El único Y me gusta la de la, la serie, me gusta el que son películas que son más eh, más familiar, más romántico así. Eh, me, a la vez por ahí me gusta más Hay acción también. Pero sola para ver no tengo que tener <risa> acción en Esa qué, qué tipo? Un ¿Un acción de qué tipo? Así ¿no? eh, <risa> quiere decir que bueno, <risa> que, bueno, rudo, que es <risa> Que, que se, bueno, no es que se mata, pero bueno. Eso, que, <risa> <risa> ¿A vos te gusta ver a los tipos medio en pelotas todos musculosos, acabándose a trompadas? ¿No decir sí, sí, la eso verdad? sí, me gusta mucho. Eh, bueno, ¿a quién no? Estás eh, sudados. Del, como digo, la, de la vida Hay uno, un chico que me encanta, unos negros y un blanco que es eh, que es, era son mejores amigos y después al final se quedaron juntos. Se hicieron pareja. Ah, oh, nice. interesante. LGTB. Sí. Sí. Ah, mirá, muy, mirá. Ahí hay muchas lindas sí. Navideñas no. también. Las, sí. las de las pelis de lesbianas siempre terminan mal, Por un servicio, un tío, iba a suicida, nunca puede ser. Como la vida termina con el chongo, mujeres asesinan. Muy mujeres asesinas. No ¿no? <risa> ¿Cuáles <ríe> mujeres asesinas? <risa> sí, sí. Había sí. muchas mujeres asesinas, la mayoría eran todas de de léfica. Sí, que mataban al otro, la vida real, la vida real. Acá hay que cortar pijas <risa> con la boca bueno, lo posible. Le la chama que está también ahí acompañando, ¿no? Sí, sí, sí, sí, gracias. Esa sí, la, la voz eh femenina. La voz de la política. Y claro. de la voz política. que tenía que, eh, tenía que existir, ahí sí, está. Sí. Muy bien. Me gusta ahora que antes no nos acompañaba No, no. Ahora se Ahora este sí, año que está terminando. Lo obligamos. Sí. También gracias sí. a Jaime que se vino también bajo Jaime, el agua. Sí. Gracias por Jaime, venir. gracias. Vino inclusive andé por Vencansa. Para digo. que estas ridículas salgan al <risa> <en el> aire. Que termine ya que se vayan todas putas. ¿Quiénes son? Vendría <risa> Jaime vendría <risa> diciendo quiénes son, ¿eh? ¿Qué el año que viene me van a agarrar Esta me van a agarrar el año que viene. <risa> Bueno, gracias a Jaime, gracias bueno, no, sé Como Jaime. siempre, gracias a olga Vázquez Por el, por el espacio este A Radio Nauta de, Decimos que estamos transmitiendo por Radio Nauta 106.3 Estamos transmitiendo de olga Vázquez 10 eh, 60 10 11 10 y 11 Y bueno, y los pueden buscar por todas nuestras redes sociales Instagram Venganza Afectiva Y Facebook Venganza afectiva. Ahí no puede encontrar también no Sí, ahí bueno, no, nos preguntan, estuvimos nos eh, revise, eh, revisé hoy y estuvimos eh, recibiendo muchos mensajitos ¿En serio? que dicen que, sí. que dice que somos una gran organización, que la pasan bien. Parece ser que vinieron a conocer la Cande. ¿Ah, en serio? Y dice que le gustó el lugar, que así bueno, nada, me agradecieron, lo dijeron que se, se, se sintieron bien en la fiesta. Parece ser que estuvieron en la fiesta. Ah, vinieron a la fiesta de vacaciones. Sí. Ah, Qué bueno. Vino a conocer las Cande conocían a Candé cuando conocían a Candé ¿Quién se llama? Kande, ah, reportate. No, no, no. ¿Dónde está Kande? Hay que averiguar Vamos a pleno. estar investigando sí, ese chismerío. chismecito que... Yo, yo ya la veo a Kande, ahora no me quemé. <risa> Muy bien. Le a la Kande y le vino a ver. Vino. Bueno, pero sí, todos todos los que se Eso... acercan acá le van a pasar bien, ¿o no? Obvio. Acá hay lugar para todos. Para, todos. para todas, todas, todes. Es hermoso. Olvídate. Sí. Y la fiesta estuvo genial. La fiesta Eso estuvo sí. genial. yo Muy linda la fiesta. Hubo gente que estuvo ahí como presente y, y también diciendo, che, qué buena la fiesta esta que van a la joda cuando sí, arman vale. otra para falta todavía <risa> no pará, todavía no me recuperé de esta, queré otra <risa> si me irá y los deja <risa> nos, va y dejar, nos va a dejar, nos va a dejar, y si no la clandestina claro, la hacemos igual la hacemos ya estamos igual. clandestinas ah. sí, sí, ya, ya somos medias clandestinas así que es un poco más que nos va a hacer así que bueno, nada, gracias a todos los que nos están escuchando, eh, a Carlos que nos está escuchando también, que ahí les manda saludos a, a todos saludos gracias a Carlos Eh, que también estuvo en la fiesta y también le gustó mucho. Sí. ¿Pero quién es Carlos? El, Carlos. ¿El esposo? Carlos. Carlos. Acá es la primera dama. Está. El esposo de... No, no hablemos, no hablemos porque locutora. espantamos al ganado. ¿sí? ¿No? ¿Y cuándo va a venir a hablar un poco también? Va, un poco lo, vamos traer, año, lo vamos a traer. Lo vamos a traer. Sí, sí, sí siempre hay con proyectos le nuevos le el tema de Emilia Mernes sí. ¿cuál es? Eh, el que estábamos escuchando al principio ah sí sí sí hoy justamente para hoy <risa> así que bueno anda esperando ah quiero hacerte el amor pero el por amor de tu vida sí. sí el amor de tu vida qué lindo bueno si me traes otra fita ya nos casamos ah. <risa> Opa, te quedaste sin novio acá va a correr sangre, ¿no? <risa> <risa> Así que bueno, nada, gracias a bueno, a todos, a venganza a todos, chiquis. Sí. Ya se acerca fin de año, se acerca se acerca muchas cosas. Qué lindo, el, el, el otro martes viene el curso, el programa de, de Si hablamos hoy de pandulce, el martes que viene no podemos hablar de pandulce, sí. pero yo quiero saber qué pandulce les gusta a ustedes. No vengan con cosas sexistas, El martes, favor, el martes el pandulce, hablamos de la navideña, ¿no? Porque el último es que tenemos el Sí, sí, sí, yo quiero pan pandulce. El pan dulce a, mí, rico, a mí me gusta pan con muchas frutas. A, a mí me gusta, gusta la fruta. ¿La fruta esa seca, brillantada? Sí, sí. me gusta Ay, no, la fruta creo. brillantada. Me me gusta. ¿Vos también? Sí, me encanta la de las tocas. Con muchas frutas. Si es si es caserito, mejor. A mí me gusta con muchas frutas también. y a <risa> <la brillantada. risa> Pero no soy delicada. Si alguno te dice, vos vas a la casa ajena, te invitan, y obvio tiene que comer, no puedes decir, ahí no me gusta. no ah, yo, sí. yo le saco todas las frutas y las dono. Ah, tipo, ah. me queda todo como algo... <risa> Bueno, me, así, pero igual puedo, si no hay, dios, ahí, sí. voy a comprar y si no tiene, obvio que compro igual porque no total que si sí, es lo mismo, pero es más rica de la fruta. Yo como igual lo que son no tiene fruta, me las como igual. me gusta de chocolate. O sea, mm. <risa> <risa> chi igual a ver eh, todo muy bien todo muy lindo pero vas a ir a comprar un, un, un pan dulce más o menos que tenga que tenga fruta viste porque copadito así tenés que hipotecar la casa Sí. sí, creo que viene, <risa> eh, creo que sí, hablamos del que trabajo. está tirando. No, ahí. no, no, todo. El, no. el precio está, vamos a hablar de antes que salía 300, ahora está, o 500 salía, ahora mil y algo sale. Mil, sí, 500, arriba de está, mil, sí, más, más. Sí, sí más, más también. El más año también. pasado que salía 500 bueno, pesitos. encima ahora viene el 10%. Viene la Asunción, así que supongo que después va a salir mucho más, más. Sí, dice que está Mucho todo. más. Ahí se va. El 11 se libra todo. Hay que ser libre de nuda todas las calles, amiga. <risa> <risa> y vas a, y vas a entregar tu pan dulce, Nancy. <risa> más de uno le quiere entrar Nancy, en el pan dulce. Yo también <risa> la Asunción de mi ley. De todas desnudas. Sí, todas Porque somos libres. Sí, Porque sí. somos libretarios. Son lib libres. Sí, sí. Libre, libertad. Sí, sí. Como, Hay, ¿se Hay una historia que es de Lady Godiva Que es una chabona que salió en bolas Andando en caballo sí, sí. No sé si se dice andando en caballo <risa> <pero> <risa> <estaba vagando>. Cabalgando <risa> vagando, sí. eh, Para reclamar que bajen los impuestos Así que podemos hacer esa Salimos todos en pelota Y bueno, igual ahí me da un poquito de Miedo el tema de la sierra Pero bueno Que es bueno Bueno Tremendo, tremendo Tremendo Bueno, se acerca todo Se acerca la vida Se acerca año nuevo Se acerca la Asunción Todo eh, Nada, tremendo Tremendo con todo eso con todo lo que se viene Hay que esperar nomás que venga Bueno Hay que esperar Y bueno Sí <risa> Se vinieron los mosquitos también, no, chicos insoportables, oh, mosquitos. insoportables Bueno, pero vamos con las buenas noticias Bueno, ¿hay, ¿hay buenas noticias? ¿Hay buena noticia? eh, no, no hay buenas noticias, pero podemos ir a escuchar Un, un temita Dale, ¿me parece? Sí, bueno. me re parece Ahí Y después volvemos con noticias, sí, obvio sí. I tried to make me go to rehab I said no, no, no Yes, I've been black But when I come back no, no, no I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine Just try to make me go to rehab I won't go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 Y hasta ahí, no, no, mi, no, mi amor. amor Basta con tantas legras <risa> Vámonos lejos de aquí Ay papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Llega con más luces que París Eres eso de mis días Que me abrigan esa noche fría Ay, Estás tú Bueno, chiquis, estamos acá, volvimos. Estamos con la boquita ocupada, mi amor, pero... Volvimos. Gracias, Darío. Al final trajo las tortas fritas que tanto le reclamamos. Gracias, señor Darío, porque hizo tan rica las tortas. Muy rica, muy rica, muy rica. Ya te puedes casar, fritas. ¿eh? Ya te puedes casar. No es lo único que hace rico. <ríe> ¡Ah! ah. Se tra trapiró un poco <risa> Y no es por la humedad bueno, del día ¿eh? No es por la humedad vimos. del día uh -huh. Chiqui, bueno, nada, noticias Noticias, como noticia. siempre, viste, algunas cosas medias, medias bajoneras y, Pero bueno, vamos vamos a sobrellevarlas Vamos a tratar de, de Ver de qué se trata Esta noticia, estamos hablando De Rusia, qué pasa en Rusia Mira, esta noticia me llama mucho la atención Les, les cuento y después les digo qué es lo que me llama la atención De esta noticia sí. El Tribunal Supremo este jueves eh, al borde de la eh, clandestinidad de la comunidad homosexual rusa eh, al prohibir el movimiento lgbt internacional y sus filiales en rusia obviamente no eh, al considerarla a considerarlo extremista el pleno giro eh, ultraconservador del país Este fallo eh, desató una ola de indignación entre activistas por la diversidad sexual y los derechos humanos bueno acabó un juez no es cierto que ordenó calificar de extremistas al movimiento internacional LGbt y a sus filiales eh, prohibió, prohibió sus actividades en el territorio eh, de la federación rusa. Así que, bueno, eh, la la medida prohíbe tanto la eh, propaganda y la publicidad LGBT más eh como eh, generar interés y animar a integrar las filas, las filiales. Eh, y las filas, ¿no es cierto? Y Todo lo que tiene que ver con, la, con, con las organizaciones LGBT y sí, todo esto. Sí, la mani manifestaciones. Claro, dicho movimiento eh, por lo que allanan el camino para eh emprender acciones legales contra cualquier grupo que defienda los derechos LGBT en Rusia acá bien me llama la atención algo o sea, es hello o sea, estás prohibiendo algo LGBT en Rusia que vienen como, ¿no es cierto? Pero si no es Rusia, es eh, muy, muy cerrado. Claro, pero teniendo a, a, a tu presidente que se llama Putin. O sea, <risa> <risa> qué paradójico, ¿no? Teniendo a Putin de presidente, me, me, ¿me cerras todo lo que tiene que ver con putos? No, mi amor, ¿qué te está pasando, Rusia querida? ¿Qué les parece, mi, a, que, amigas? Es horrible. ¿Horrible? Eso sí, eso sí. Solamente la, eh, Donde es La ciudad Pero hay muchos pueblos También que no aceptan Directamente es, eh, lo que son eh, Homosexuales Directamente Claro Pero una cosa que Es, sí, es en como En Rusia Eso sí eh, Corren las redes También son que vos donde cuente ves eh, con unos chicos así parejan, eh, te, te maltratan, te explican. Eh, no llegas a asesinarte, pero eh, en ese sentido te maltratan, te echan pueblos, los que son pueblos. Que no aceptan directamente, que son cerrados. caso es Pero mira, mira la, la diferencia que hay, porque, por ejemplo, eso pasa en los pueblos, ¿no es cierto? En la, sí. la gente, en la comunidad, que sé yo que te genera, pero que... El, eh, el mismo gobierno que no deja te prohíba, o sea, estamos volviendo atrás, claro. yeah, pero y, a pasos yeah. agigantados, chicos. Y además eh, vuelve a traer la homofobia, porque solamente claro. que una persona LGBT no no pide no qué son, leyes que no sean discriminados y que se puedan casar. Sí. Después no pedimos más nada, o sea, no es que están pidiendo Pero no solamente al, en esa eh, también que eh, eh, no sé si España o Madrid también es, quería prohibir todo a las chicas trans que se eh, que tratamiento de hormonización para poder ejercer su, o bueno, eh, tratamiento para llegar a una mujer o cómo eh, transformarse a una mujer, ¿no? También le quería prohibir todo, eh, pero también está en, en lo mismo y ¿no? Quiere prohibir las leyes. eso Claro, y esto tiene que ver más que, na más que nada con algo más, no. también eh, rozando lo internacional, porque no ser, hay, hay eh, es algo como más internacional el hecho de que eh, la, la gente se pueda... Está el derecho de, de, de, de la libre expresión, con, sí. está el derecho a a, a, a a formar parte de un determinado grupo, o sea... Y, tampoco... y, y esto no tiene que ver con la iglesia, es el gobierno directamente. Es el gobierno directamente, ¿no es cierto? Bueno, sí, ahí por ahí tiene que ver algo con la iglesia, pero... Eh, nada, ¿viste? Ese, eh, no, aparte de nada, hicieron toda esta cuestión como muy por detrás, como muy... Eh, no es que anunciaron que están viendo la posibilidad de ver... No. No, no. Por atrás lo hicieron todo así y bueno, ya salió que El que está todo, claro, está todo prohibido, todo lo que tenga que ver con los movimientos LGBT no está prohibido. Ni por caer de la mano o nada. Entonces, directamente no Ya en Rusia ya era difícil que las sí. homosexuales estén en la calle y ya se les hacía difícil. Claro. y Ahora cada vez más, Qué ahora feo. no pueden eh, porque antes era como, bueno, no puedes mostrar en público. Es como muy dictadura ya. Es, dicta es sí, dictadura, eso es, es una dictadura. Para sí. la comunidad. Para ya. la comunidad. Sí, Obvio, sí, sí, sí. Ni no. hablar. Y bueno, antes podían no pod ya se les hacía difícil salir a la calle, ahora tampoco los dejan eh, juntarse eh, en un ambiente LGBT, ¿no es cierto? Qué eh, feo, ¿no? No lo dejan tener un, una organización, no nada. No se hace nada no puede hacer. No tener, decir que, ni boliche gay no puede tener no. así. Claro, decir que allá nació esto. O sea, de esto de la lucha LGTB nació claro, en, cerca ellos, de ahí. Porque la idea es que... O lo que ellos eh, dicen es que... Cualquier eh, intención de, de juntarse en grupos... O, o boliches, o, o organizaciones... Está promoviendo la homosexualidad. Entonces eso es lo que ellos prohíben. O sea... Una pantochada, o sea, cualquier cosa, paparuchada mal lo que están diciendo. Sí, sí. A ver qué dice Chanal qué opinan todo esto. Mm, una <ríe> qué ricas están las, las torta fritas. <ríe> <risa> Punto número uno. Punto número 1. Ahora nosotros podemos comer libres torta fritas. Sí, ¿sí? sí puntos sí. levianas, trans. Eh, no, sí, de alguna manera Como decía recién Loa, esto es algo que era hace rato, pero de alguna manera el lobby internacional anti-derechos LGTB, digamos está acá, evidentemente está cada vez más desarrollado y particularmente eh, hay solo 30 países en el mundo que tienen leyes que permiten el... El matrimonio digamos igualitario el matrimonio homosexual entre igual entre personas del mismo sexo digamos así sí. planteado y después hay 61 que el, prohíben con pena de muerte la homosexualidad y hay otros ciento otros 90 aproximadamente digamos que tienen ahí como algunas normativas medio que, que no regulan pero tampoco lo penalizan sin embargo digamos Está habiendo como un recrudecimiento a nivel internacional de persecución hacia el colectivo, digamos, y me parece que ahí sí es interesante, al menos nosotros, que estamos como a, a, a vía de que asuma un gobierno que eh, está en contra de nuestros derechos, básicamente, como estuvo en su momento Macri, que salía a decir que éramos enfermos y que en vez de darnos trabajo tenían que darnos cárcel eh, o, bueno, o un manicomio a cambio de ese pedido, me parece que como estrategia nosotros deberíamos digamos como intensificar nuestra presencia en la calle y organizarnos. Un poco lo decía Venus, que ahora en un ratito va a estar con nosotros hablando, que nos decía la, la vez pasada, cuando hablamos, antes de las elecciones, que decía que se iba a venir medio dura sí. la elección, y fue muy efectiva, digamos es al menos lo que nos contó, que de alguna manera hay que empezar a reagruparse nuevamente, eh, particularmente nosotros, digo, eh, el, el activismo LGTB, la última marcha del Orgullo que hubo en Capital hubo dos millones de personas en la calle. La marcha nuestra ahora va a ser el 24 de diciembre, ya pos asumido este gobierno que se viene. Me parece que, que no es un hecho aislado de lo de Rusia, más allá de que haya avanzado digamos en, en leyes que específicamente criminalizan la presencia y la organización de la comunidad de LGTB. Es algo que, no por meternos miedo, sino como por pensar que disputas y qué debates damos digamos con el resto de la sociedad, eh, que de alguna manera creo que, Venimos como en un mood eh, De que dentro de todo Hemos logrado bastantes derechos Va Acá en, en, en Argentina Pero sin embargo también hay una realidad Que es que bueno, particularmente las compañeras Travestis las sigue matando, ¿no? Cada sí. cuatro días asesinan a una Entonces hay cosas que nos pasan y que las tenemos como un toque naturalizadas, y a veces ese tipo de noticias nos ayudan como a repensar en qué situación estamos nosotros concretamente, y obviamente a mí lo que más me indigna de todas estas situaciones es que no hay un lobby internacional de movimientos políticos, eh, ni sociales, ni feministas, digamos, exigiendo que se eroven esas leyes, digamos, ¿no? Hay como una especie de fingir demencia, y solo algunos sectores se pronuncian, digamos, exigiéndole algo adecuado, a la embajada de Rusia, por ejemplo, acá en, en Argentina, que podría ser una acción o pensar acciones colectivas como está como está pasando por Palestina, observando sí. las diferencias claro, de entre sí, sí. las situaciones de gravedad pero digo, hay como toda una especie de, de no dar ningún tipo de opinión al respecto, digamos, porque particularmente, además, Argentina con Rusia tiene un vínculo político-económico, digamos, sí. que para ciertos sectores es más favorable y entonces de alguna manera también eligen no opinar al respecto, digamos, ¿no? Como una especie de, de complicidad sobre esa situación y es como, bueno... Que lo resuelva el país, que lo resuelvan los putos, las lesbianas, les trans adentro de ese país. Me parece que, eh, que está bueno como poder pensar tejer lazos de solidaridad para, para aquellos que están allá, que no sabemos si conocemos a alguien, eh, que esté por aquellos lugares, pero sí que sabemos que es una realidad que nos atraviesa en diferentes territorios a nivel mundial. Sí, es, es terrible pensar, ¿no es cierto?, que... Que justamente esto, como que les están soltando la, la mano a, a las personas LGBT de, de este lugar, eh, yo creo que es un gran retroceso en, yes. en, en todo lo que tiene que ver con leyes, porque eh, a nivel mundial, ¿no es cierto?, Eh, y bueno, o, ojalá que no pase lo mismo acá O que ni ojalá, siquiera intenten Porque bueno, nada Una ojalá. cosa es el, el dicho Al hecho y mucho estrecho Bueno, se estuvieron diciendo cosas como muy jodidas De que, el, con respecto a nosotros Con este gobierno que va a asumir ahora Que, que bueno, nada Vamos a tratar en lo posible De, de que no, que no sea así Está lo que dice Ojalá que no sea así, también como Rusia Pero también, eh, directamente También la gente tiene, eh, bueno, la sociedad Y todo el mundo tiene miedo porque va avanzando la, el LGBT, tiene más grande, eh, más imagínate que se unen todos, y la gente que se va a levantar, que son estamos parte de nosotros, que son LGBT, que son mucha gente, yo la vi eh, acá en la, la Argentina, la que hicieron la marcha, la pasada el 4, fue pues lleno de gente, y nadie junta eso, imagínate, también tiene muchos miedos, ya que va, eh, va muchos, cada día más va muchos grupos, Y vas que va sacando el, el, las leyes porque para que no tenga más derecho. Eso es lo que te da lástima, pobre gente que la que están a, no, no va a poder tener derechos nada, si está enfermo, el hospital que se muere o no. Cada claro, es un retroceso, Es un paso para es, atrás para que las personas más, creo que le golpea más a las personas trans que que al homosexual porque sí. por ahí el homosexual la zafa, pero yo creo que las chicas trans y esa eh, yo de dentro de la comunidad son los que sufren más por el de la discriminación también. Y acá también, sí, obvio que como es si logra que se habló mucho también, se eh, que los que se va a asumir este el 10 de diciembre. Eh, también habló de nosotros también que eh, estamos en el medio de todo que le molesta también eh, que no nos lo llama piojoso como la verdad dije eso y unas que son no sé de dónde un diputado senador no sé que, que le preguntó a los periodistas sobre eso que, que nosotros no tenemos derechos porque no tiene que dar eh, trabajo como lo que nos nos hizo comparar como lo que esos chicos especiales que son chicos down, algo así no con comparó con eso pero Yo no entiendo por por el chico no va a comparar con eso sí, Nosotros estamos bien Pero nos trata de enfermos mentales Esos Sí, tre tremendo, sí tremendo. también está bueno aclarar Que, la, que hay personas eh, en situación de discapacidad Que laburan sí, Hay otras eh, no, sí. como hay otras personas Que, que no, no tienen que una discapacidad sí. Sí. Y hay, tampoco laburan <ríe> eh, Me parece que mm, Vayamos a, a la noticia que sigue sí. Dale, no. a ver para Déjame ver Porque tenemos mucho. <risa> muchas Queremos las recetas de las torta fritas. ¿Cuáles ah, son sí. las mejores torta fritas del territorio? Ahí está. De Monte Grande. Las de la Patagonia, chiquitas. Las torta fritas Monte de la Patagonia Grandes. son Ay. increíbles. Las del Chaco son esas medio finitas. Es como la masa esta, así, pero super estirada. Ah, tipo... Sí, finita. Tipo como un cuerito. Ah, cuerito. ah cuerito. pero eso se hace... Es es <risa> <risa> Me encanta el cuerito. Pero eso se hace de almidón, parecen... Sí que es el tirana. Puede ser. Sí. Puede ser no. la torta fría paraguaya es con polenta. Mm. Yo comí. no sí. no sabía yo eso. Ah, esa ah, es yo... rico. Es rica. Sí. Mezcla con Como la toda mara. paraguaya. <risa> yo no sé. <soy> <risa> <risa> no soy mande cocina. <risa> bueno, chiquis, a ver. Les cuento algo, mira, hablando de, de cosas eh, random. Y esto no es tan random, pero bueno. Eh, en 2023 aumentaron las detenciones eh y procesamientos a las personas LGBT. Así lo demuestra eh, Identidades Bajo Arresto, el informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales. Eh, las cifras reales son aún mayores. Eh, al filo del año 2024, 63 estados eh, miembros de la o, de la ONU eh, siguen criminalizando los actos Eh, los actos sexuales eh, consensuales entre personas del mismo sexo. Desde el 2021, solo cinco países eh, los despenalizaron. Eh, uh, eh, y así lo reportaron eh, informes... Eh, no es cierto, bueno, a ver, para, para, para, me perdí. <risa> Esta edición replica más de, 100, eh, de 1.300 casos de... Uh, aplicación de la ley penal contra las diversidades sexuales en 72 países de todo el mundo. Y toma nota de más de 60 nuevos casos de detenciones y procesamientos judiciales contra LGBT y Q+ en países donde las leyes criminalizan a estas identidades, principalmente en Asia y África. Bueno, una vuelta me acuerdo que habíamos leído también eh, como cifras, ¿no es cierto?, de dónde eran los países donde más discriminaban y todas estas cosas. Bueno, eh, África, que es un, un, uno de los países con, con mayor eh, niveles de intolerancia... Eh, Yo he visto documentales eh, donde... Bueno, obviamente súper tristísimos eh, donde rescataban a las personas homosexuales de, de determinados eh, lugares de diferentes partes de África. No solamente de un solo lugar o se, se encuentran en un solo lugar uh -huh. eh, en un país, digamos. Sino como que estaba como muy generalizado el odio eh, y la discriminación. Entonces, nada, eh, estos documentales se trataban de... Eh, de la gente que pedía auxilio a otros lugares para que para que poder para poder escaparse de su país. Eh, pienso que también hay hay unos condi unos condicionantes que está bueno como poder mencionarlos, que es que particularmente en África habíamos más del 40% de la población es católica, ortodoxa. Sí. Hay una fuerte presencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, sobre todo en los sectores más conservadores y que un poco también se ha visto en Latinoamérica pero asociado más a otra religión que tiene que ver con el evangelismo, digamos, y toda esta corriente nueva de las iglesias universales que directamente profesan el odio hacia las comunidades homosexuales. Y de hecho, se puede interpretar, digamos, desde el 2016 para acá, digamos, desde Perú han como construido toda una línea anti-LGTB o anti esta perspectiva de género, digamos, que es como esta línea que inventó la iglesia para empezar a cuestionar el acceso a leyes y a derechos. Eh, así que, digo, hay algunos condicionantes que están más ligados a lo religioso. Por eso, también, de alguna manera, nosotros hemos, como comunidad resistido, más allá de que algunos tengamos como alguna cercanía con la fe, cualquiera sea, también, digamos, inclusive la interpretación que se hace sobre eh, los libros estos eh, de las religiones eh, árabes o talibanes, o las prácticas, digamos, religiosas de esos lugares, digamos, Tienen una interpretación que totalmente machista Y obviamente odiante De, la, de las comunidades eh, Para mí es el dato Que no hay que perderse nunca De vista, digamos, cómo juegan eh, Cómo es un rol clave La religión, cualquiera sea No importa de dónde seas Los roles conservadores de las religiones Son gran eh, en gran parte responsables digamos que lo Del odio que el mundo Nos tiene por ser parte de la comunidad Y también particularmente en áfrica hay toda una exacerbación de la explotación del territorio de las personas y de la miseria digamos en las condiciones materiales en las que viven que eh, de alguna manera me parece que también hace un poco caldo de cultivo digamos no está es, es bastante fácil eh, odiar si sí. se quiere, no eh, acá también hay en argentina también hay muchos evangelios también que como ven sí que también eh, contra losóres eh, mandan no odios y la que en la que va a asumir este mes, el esta semana el presidente está con eso con esa gente, le apoya la campaña los eh es? los evangélicos, le, le dieron, le apoyaron bastante al la de la Iglesia acá. Eh. Sí, también están adentro del frente eh ¿cómo es? Unidos por la Patria. Sí. O sea, la Magario, digamos que fue la vicegobernadora de Axel Kivilov, ella es de los sectores evangélicos y fue una fe haciente opositora a la, a la aprobación de la ley del de, aborto debortos sí. eh, y es anti derechos lgtb están en todos lados pero es, es una estrategia que tiene que tienen las iglesias y las religiones de meterse y ser parte de la lista de los partidos políticos y de los lugares de poder digamos no, no es casualidad que estén ahí Sí, o sea, sí. como que se van metiendo, ¿no es cierto? Sí, De a poquito sí. para para pasar como como lo que pasó en Rusia, ¿no es sí, cierto? De a poquito está. como se van sí. metiendo, metiendo para poder para llegar sí. a derogar leyes Leche. anti LGBT. Sí. Directamente, ¿no? Porque o sea, apuntan sobre todo apuntan eh, sobre eh, Dios eso. Es que quiero que no suceda nada, está claro, me que suman, como, eh. me suena como que como que no los quedemos quietos, como que no los quedemos tranquilos también en la comunidad porque esto lo, todo lo que estamos hablando los lleva a que los quieren sacar todos de nuestro derecho, o sea, que tanto luchamos más allá de, del 2000 del 992 que es eh, eh, cómo es Carlos ¿Cómo es? no me acuerdo el apellido Ay, de no Jauregui. De Jauregui ja. luchó por nuestro derecho eh, eh, nosotros estamos hablando de todo que lo quieren sacar que en, en rusia o sea yo creo que la comunidad tiene que ponerse firme y no, no bajar los brazos para que no lo saquen todo esto porque no yo creo que no que no va el caso de que los políticos peleen con nuestros derechos ¿no? con nuestras vidas también Eso, Eso sí Es, es, obvio, es, es obvio. medio califriante también Lo que estamos hablando Sí, bueno, así que nada Estar pendientes Estar eh, atentos Vamos a lo que alertas, va a pasar sí. lo que Acá bien, sobre todo Y, y bueno, nada Apoyando a nuestros queridísimos eh, Hermanos de, de, Rusia, de Rusia Y bueno, de África Y todas estas personas que, Sí, que, que se mejore todo aunque ojalá que... que que haya alguna luz por ahí o algo. Para que Algún acompañe. poder supremo algo, ¿viste? Que, que pase algo. Chiquis, ahí, ¿qué le parece si vamos a, a una musiquita y dale, después dale seguimos ]ísimo. con un poquito más? Ahí volvimos. Porque yo quiero tragar fritas. <risa> Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones. Reforzaré mis posiciones. ¡Muy bien! Aquí seguimos, chiquis. ¡Volvimos! Me muero. me muero, me muero. ¿Saben a quién tenemos ahora? A la, no diosa, si de, nos... a la diosa de de San Luis, seguro. En San Luis, <ríe> Como siempre. Y hoy es la última por este año, ¿no? Por este año me parece que sí, pero bueno, nada, pero vamos a seguir en contacto. Le vamos otra vez, le vamos a llamar otra vez. Obvio, la queremos acá, pero Igual eh, le tenemos como le tenemos como medio medito porque la otra vez lo dijo y, uh -huh. y se cumplió y el, todo el, lo que se dijo. Se Sí. Ahora es <ríe> astróloga y bruja. Sí. <ríe> Las dos cosas. A ver, ¿nos escuchás? Eh, queridísima Venu me descubrieron <risa> ¿Cómo andás, Venus? Bien, bien, bien Intensa, muy fin de año, pero bien A sí. punto de cumplir años, así que me te... ah, Faltan tres semanas Pero a mí me gusta festejar todo el mes ah, Me encantan Esos cumpleaños que duran meses <risa> Está buenísimo De una ¿Ustedes escucha la escuchan bien? Sí Ok ¿Pero qué va a ser, en enero, el tu cumbre, o este mes? No, el 20. El 20. Ah, mira. Una el que último día de Sagitario, la, el 20? Una mamá de una mamá. El anteúltimo mamá. día de Sagitario. Sí. Antes, antes de Jesús. ¡Ay, Ay Dios! <risa> ¿Cómo anda? Sí, pero, pero viste, al final lo, una dice lo... lo lo, lo poco innecesario necesario, pero si no, ya es demasiado. ¿sabes? Con todo lo que ha pasado. Con todo lo que ha bien. pasado. <ríe> bien, bien. Eh, acá, por ejemplo, de noticias desde desde las mismas sierras puntanas. Acá estamos teniendo problemas graves, gravísimos. Y seguimos así muchísimos más graves con el tema agua, sobre todo. Contanos, ¿qué está pasando? Está ¿Qué es? ¿Por muchísimo. qué? llueve mucho y... No, no está lloviendo, o sea, venimos de una sequía de cuatro años por consecuencia de la niña, San Luis de por sí seco, no es muy seco pero bueno, llueve en primavera, ahora está lloviendo dentro de todo pero el nivel de los diques, de los cuales tomamos agua y usamos agua están bajo cota cero hace muchos años y tenemos incendios y bueno, ahora se quedó gran parte de la ciudad de San Luis sin agua Desde hace varios días. Qué tremendo. Nada, vemos que si sigue así, la verdad que nos quedamos sin lo básico, basiquísimo que es el agua. Claro, sí. Sí, sí, sí. Porque uno siempre dice, bueno, ay, que no se me corte la luz. Pero yo prefiero que se corte la luz, que, pero que no el quedarme agua, sin agua. Eso sí. es fundamental. Mal, Te das cuenta lo, lo necesario que es cuando vas al baño y es una mugre el baño ves si y con razón después no hay agua Ay, miles sí. de enfermedades. ¿no? Y sí, por ejemplo, sí, sí, le voy a poner un ejemplo. Sí, sí, sí, para todo, para el agua para todo, agua para todo, o sea, es impresionante e indispensable. Sí, pero bueno, tenemos fernet. Ay. va a ser gratis, así que Fernet lo tenemos que pagar, pero bueno, por lo menos hay <risa> Un sí. Fernet de 10.000 pesos suponemos, ¿no? Sí, 7.000, 8.000 pesos sí. así, ¿no? El Fernet, la última vez que lo vi, estaba a 5 lucas con la coca sí. Está muy barato igual, ahí donde lo estás Ay, comprando sí, Está no, el, el branca, ¿eh? <risa> Acá está con eso el... Hay otros más baratos el temita de estar sin agua es un bajón pero la, la, para hacer la coca también se gastan varios litros de agua para hacer un litro de Coca-Cola sí. es ¿viste, como tipo una trampa sí. Sí. Eh, todo el circuito comercial se trampa. garantiza sí. tremendo, pero bueno aguanta el ferné sí. A mí sí. no tener... me... <risa> bueno queridísima, nos querés contar un poquito, que cuentan los astros, que nos dicen los no, la verdad ya no, porque si los astros vienen así, dando las pálidas... <risas> es la solución más fácil, ¿viste? Eh, sí, bueno, estamos, a ver, venimos de una luna llena que tuvimos eh, cines de, de noviembre, recién estamos iniciando diciembre, una luna llena en Sagitario, una luna llena eh, que trajo como un poco de más de inestabilidad, dispersión, un poco de caos, sobre todo a los signos mutables, en especial a Géminis, a piscis y a Sagitario. ¿sí? Ahora estamos camino para el próximo lunes a una luna nueva en Sagitario, o sea la, la noche más oscura del mes, se podría decir, proceso de inicios. Sagitario, signo de la síntesis, las verdades, bueno, esta luna del 12 viene justamente dos días después de eh, renovación no a nivel social de, de gestiones entonces vamos a estar comenzando ahí un proceso de grandes aprendizajes a los golpes un poco bastante no y eh, Y vieron que yo, no sé si se acuerdan, pero entre tantas cosas y tanta data que di, sí. eh, algo muy muy constante que se hizo en el año fue el, el juego entre Venus, que es el planeta de los recursos, los vínculos, con Júpiter en Tauro, que nos hablaba ahí de la expansión sobre lo material. Bueno, ahora Júpiter... Va a estar en oposición a Venus en Escorpio. Hay intensidad en el aire. Venus entró en Escorpio. Eh, nada, salen nuestros aguijones, por así decirlo, con Venus en Escorpio. Intensa a nivel 1000, intensa a nivel tóxica. Ahí se quiere. Pero bueno, Venus en Escorpio nos nos está pidiendo transformación vincular y transformación también de recursos. el estar en oposición con este Júpiter en Tauro, lo que nos va a mostrar en esta luna nueva es... Finalmente, ¿qué vínculos y qué eh, valores a nivel material se han transformado? Efectivamente, ¿no? Es, es la oportunidad donde todo eso que venía tenso en el año entre lo que yo valoro y con quienes me vinculo, bueno, está tensa. No sé si les ha pasado, pero los sí. venía siendo, <risa> todo el lo, lo sigo so sosteniendo que... Eh, Nada, eh, mis, mis mis relaciones eh, sexuales, vamos a llamarle sexo afectivo, aunque lo último es una mentira, eh, han sido con votantes de Milei. Ah, eh 9 yeah. de 10, 9 de cada 10. Sí, peronistas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? <risa> ¿Qué <risa> está claro, pasando? por si verdad... no se animan ni a ni, a, ni, a, ni a hacer cosas con una, mira que es buena. <risa> y y lo lo loco que me, que me fui dando cuenta es que a pesar de que yo trato de separar un poco la paja del trigo y qué sé yo me ha pasado de, de, de no hablarle más a ciertos contactos de ellos no a través de una discusión de todo lo que trajo el panorama electoral bueno en parte Venus en Escorpio en oposición a Júpiter nos está diciendo, bueno, qué vínculos entonces se han transformado, ¿no? Con todo lo que ha pasado en el año y qué recursos se han transformado y cómo lo han hecho. Eso es algo que lo vamos a sentir y lo vamos a ver sobre todo en el rango de la Luna nueva en Sagitario, que es esta semana y toda la semana que viene. Así que coincide también con ahí el cambio de de gestiones, de gestiones en todos los los estamentos, no nacional, provincial, eh, municipal, etcétera. De todo. Mundial casi, sí, <ríe> de todo. Sí. Y algo que nos trae la luna nueva y esta temporada en particular de fin de año, sobre todo todo diciembre, es una gran tensión entre Sagitario, donde está el sol, va a estar la luna, donde está Marte, y la zona Piscis, si ¿sí? donde está Neptuno y Saturno. Y acá me gustaría explicar un poco que lo que un poco el caos que estamos sintiendo ahora eh, las, las grandes desilusiones incluso vieron que hay muchos votantes desilusionados <risa> eh, se los advertimos pero bueno muchos <risa> votantes de mi ley desilusionados mucho caos mucha inestabilidad todo esto es un pequeño preludio también de cómo van a ser los próximos dos años y no es que tiene que ser pálida aunque si lo vemos socialmente nos viene un poquito pálida la cosa, ¿no? Tenemos dos planetas en Piscis, Neptuno y Saturno, dos planetas fuertes. Neptuno que es la disolución de las cosas en el signo de la disolución Piscis y de lo colectivo, y Saturno, signo de las estructuras eh, en Piscis. Entonces vamos a tener dos años y estamos viendo el spoiler, el aviso, digamos, ahora vamos a tener dos años donde vamos a ver estructuras que parecían sólidas, que se terminan disolviendo, ¿sí? Años de muchos sacrificios, años de eh, mucho impacto a nivel colectivo. Digo, cualquier pequeña cosa va a tener un impacto más fuerte a nivel colectivo. Eh, y se nos viene toda esa energía pisciana, ¿sí? Eh, sobre todo para el año que viene, para el 2025, que no nos queda mucho, nos queda un año para el 2025, si una se pone a pensar... Y todo eso es lo que estamos también empezando a sentir ahora. Así como, sobre todo yo les diría, con esta luna nueva, personas piscis personas Sagitario, personas Géminis, personas de Virgo, tengan sol allí, luna, ascendente, que traten de, de focalizarse, ¿no? Nos está pidiendo estas lunas un poco más de, de claridad mental entre tanto caos y soportar, soportar situaciones que me pueden dispersar, ¿no? Ese es un poco el pronóstico de esta luna nueva, y así muy brevemente de lo que se nos viene en los próximos dos años Tremendo panorama para los próximos dos sí, años eso. ¡No! <risa> Benu, yo que me digas pero que también, estoy todo <risa> ¡Mentime, es, Benu! Dime que me gusta. Una, una aclaración ¿no? todo de repente es como muy muy pálido, como les dije sí. pero eso como lo hacemos no los seres humanos cada planeta va pasando ahí va dejando distintas cosas y creo que se nos vienen dos años con Saturno en Pisces de aprendizajes muy concretos, ¿no? De decir, bueno, esto que creíamos que es sólido, se terminó diluyendo. Entonces, cuando entre Saturno en Aries, allá por 2026, 2027, vamos por lo menos a tener un aprendizaje de maduración, espero, a nivel personal, a nivel social, pero bueno, antes hay que pasarla, parece. Sí. Sí, es. Tal vez sea como un momento de despertar es Porque pienso que en general Si hacemos una evaluación de lo que fueron eh, Los días post-elecciones Y esta especie de caída de pensamiento mágico de Que había Como esto de, bueno, esto va a ser contra Comillas, la casta y a nosotros no nos va a pasar nada eh, No porque caiga ese velo Sino porque me parece que de alguna manera Hay algo detrás que es una especie de pasividad De la gente gen en general Que ve en el hecho de ir a elegir, digamos, el acto solemne de la democracia, si bien es necesario y que está bien, digamos, como reivindicarlo, no va más allá de eso, ¿no? hay No hay un involucramiento en la mayoría de la sociedad, digamos, sobre los aspectos en general que nos atraviesan en lo cotidiano y tal vez, pienso pensándolo o queriéndolo pensar positivamente, tal vez sea por ahí, digamos, el despertar de ese tipo de conciencias que están como más... Eh, encerradas en sus casas pensando que eh, la gran verdad es estar bien vos y tu familia, digamos, ¿no? Y después el resto ver, claro, qué involucrarse pasa. más, involucrarse más. Ojalá que sea para ahí, pues si ya sí. después <risa> es un caos todo. Mira, vos, tú lo has dicho todo, básicamente ahí porque me has englobado también esa cosa pichiana de el voto, diría yo como como acto de fe y creencia, ¿no? Porque no nos olvidemos y no es menor para hacer un análisis. Y hubo mucho votante a Milei y mucha votante masa también, ¿no? Pero mucho votante a Milei que votó con convicción. Dice, "Bueno, espero que no no haga todo eso malo que dijo que iba a hacer, pero bueno, necesitamos un cambio que venga." Bueno, ahí viene Saturno en a decir, "Boom." acá tenés tu fe no un poco eh, y también se nos viene un 2024 con muchos eclipses con eclipses en la zona aries que es lo individual Entonces yo creo que que va a terminar como como pasando eso no bueno a través de Este acto de confianza y único que, que, que mucha mucha gente, digamos, en la sociedad hace decir, bueno, el cambio está con el voto y creo firmemente, voy a poner fe, qué sé yo, y después ver que, como dijiste vos, se cae el velo, ¿no? Saturno en piscis ¿no? Neptuno en piscis ahí diciendo, te voy a de demostrar que esto totalmente mentira, bueno, quizás active la, la zona Aries, que es la zona de acción, la zona de lucha y la zona de eh, lo individual, ¿no? Bueno, ¿desde dónde este nuevo panorama te va a, a toquetear individualmente? y Quizás por allí vas a saltar, ¿no? Quizás la gente que eh, que piensa que solamente es ir a votar, o la gente que vota a mi ley, o to toda la sociedad, incluso. Eh, la gente que, que a veces peleamos por lo que lo que nos pasa Bueno, nos va a remarcar mucho eso Bueno, desde tu lugar Desde tu vivencia y tu dolencia Como desde dónde vas a aprender el chispero Eso también es algo, me parece positivo, del 2024 Me encanta, me voy a con sí. esa parte sí, aquí con Voy la parte a ser la gran botante de mi ley, Me voy a quedar que me gusta, lo que nos acabas de decir <risa> <risa> Y el resto fue... <risa> Eso sí. Bueno, nada, se nos vienen tiempos difíciles, pero bueno, nada, hay que aprender, como vos decís, de todo lo de todo lo vivido, inclusive de las cosas malas, sobre todo las cosas malas, uno aprende y nada, somos yo creo que el argentino eh, hay que considerarlo, no sé, como el guerrero por elección, por excelencia. Nosotros venimos luchándolas desde tanto con tantos gobiernos y con tantas promesas y tantas cosas que al final eh, ¿no es cierto? Siempre terminamos eh, saliendo a las calles a pedir, a pedir. saliendo, siempre luchándolas desde sí. siempre. Y esta no va a ser la, la excepción o sea, yo me veo ahí cortando calles y tirando gomas, digo, que prendiendo gomas <risa> también, <risa> eh, también, también <risa> así que nada me ve... la otra, ¿no? <risa> sí, no, se puede hacer todo junto, eh, yo creo sí, que viene bien. desde ese lado, no desde la gente de, que entre un poco más en conciencia de lo que eligió, por qué lo eligió y, y sí, realmente, que... y que exija ¿no es cierto? me Pero... parece que viene por ese lado por ahí eh, Yo te voté a vos o yo hice quiero este cambio pero también te voy a exigir que lo cumplas Y me parece que viene más más que nada por ahí en el tema de involucrarse un poco más con todo Sí, mira, incluso eh, las algunas lenguas astrológicas están hablando, no, no la mía sí. Pero están hablando de una posible revolución en Argentina de acá a dos años o a tres años la verdad que podría pasar de todito, sí, pero bueno, primero bien, antes bien. De, la, de, de la revolución en lo que se venga se va a venir una gran disolución, desilusión, no una ¿Qué? gran cosa colectiva, en colectiva que nos termina haciéndonos saltar por lo individual también, pero sin olvidar porque Argentina es ascendente en Libra, que nuestro primer paso va a ser eh, como hicieron las madres, me parece el mejor ejemplo, y me, me voy con esto si quieren, de de Argentina como país ascendente en libra las madres de plaza de mayo que de a dos porque nos la sacó la policía en, en el 77 no porque he estado de sitio no pueden estar más de dos personas paradas en un lugar circulen juntas de a dos a lo libriano, las madres empezaron a luchar no me parece que va por ahí sí. es algo que, que bueno estas elecciones y este eclipse tocando el, no el, el ascendente en libra de argentina nos vino como a desactivar para que lo volvamos a activar no Vol el hay que volverse a reencontrar pero sí para ir a reencontrarme primero tengo que conocer cuál es mi lucha claro, claro. eso sí tener perfecto me encanta hermoso el ejemplo que viste me encanta me encantó sí. eso Porque sí, de eso se trata ¿no? de, de, de luchar de seguir También luchando. mucho odio este año Que levantó como en las redes Que siempre hablamos de las redes Que muchos odio entre las que sigo eh, como las, eh, Yo la otra vez dije en la radio también En el programa la otra semana, la pasada También muchos odios Entre el eh, que le siga a mi ley Y la que son peronistas, los critinistas Es mucho odio entre ese, Es feísimo en las redes Que hacen, se matan Eso es feo, ojalá que termine pero creo que nunca va a terminar yo quería hacer una pregunta y no, y se... además es como un un revivamiento de de esos odios y a veces una yo por ejemplo no me considero peronista pero bueno, pero evita o sea, me ha dado, me ha ayudado a tener las pocas cosas que tengo en la vida eso, sí. pero um, una de a veces termina cayendo no en eso y dice, sí. oh me fui a la chota con, con todo lo que, <risa> lo que le dije a cierta persona más allá de las redes no pero sí. también bueno, es una es una época donde donde hay reacción claramente. De todo en dos sentidos, sí. buena, mala, hay reacción. Sí. Chani, qué querías preguntar? Que quería sí, quería preguntar porque en un momento dijo como que hay algunas lecturas que hablan de, de algunos procesos o levantamientos revolucionarios y la pregunta era si eran tipo procesos revolucionarios tirando más al orden conservador o más al orden de esto de despertar de conciencia, si se quiere, ¿no? Y ahí es donde yo, por ejemplo, eso recién lo estoy analizando porque lo escuché de varios astrólogos y dije, bueno, vamos a corroborar info, porque yo siempre voy más lento, eh, porque una no se dedica full time a todo esto, ¿no? Eh, y lo que estaba viendo es que me parece que justamente están abiertas las dos posibilidades. Ahí será cuestión, como sociedad, de ver a, a ir a la más favorable, ¿no? Porque la verdad es que nos vienen dos, tres años, mucho aries, Saturno, Neptuno ingresando a Aries después de, de estos eclipses en Aries, y Aries también, el lado oculto de Aries es lo reaccionario y lo individualista y lo autoritario, no entonces ojalá que no se siga yendo digamos para ese lado, será cuestión de ver cómo nos movemos como sociedad, porque las dos opciones están. La astrología, lamentablemente, tiene un límite que no llega como a predecir con tanta exactitud, ¿no? Pero en definitiva nos está diciendo, bueno, se, se va a caldear, sí. Y sí. Bueno, igual no no sé si si tiene tanta precisión, pero todo lo que dijiste Se hasta cumple. ahora <ríe> Así que sí eh, bueno, muy, muy Muchísimas gracias eh, queridísima Venus por haber compartido este año con nosotros, por traernos tanta luz, tantas cosas, tanta información, tanta tanta data ¿no es cierto? Eh, siempre es un placer escucharte, seguirte por las redes y también ver los vivos que haces que también están buenísimos eh, ¿Querés recordarnos tus redes? así la gente te puede seguir Dale, bueno, antes que nada, gracias a ustedes, ya el segundo año que, que me dejan participar de este espacio desde la distancia, así que agradecidísima. Y mis redes son eh, arroba venus guión bajo exiliada con hacha al final, venus exiliada y quizás en enero febrero andaré por Buenos Aires. ¿no? Dale, Ay, nos vemos, de entonces. mi parte bueno, deseo, y gracias por estar ahí también, ahí de lejito, que siempre te llamamos y está ahí, y para responder las preguntas, y bueno, de mi parte, quiero decirte feliz cumpleaños y que los pases súper bien el año nuevo, en la Navidad del Año nuevo Sí, sí, sí. Así Todo. que bueno, si vas a estar por acá, <risa> Todo, pega el chifle que, que nos juntamos y hacemos algo. Un fernet, ¿qué te parece? <risa> Un un uno Fernet. traigo Fernet y los vendo allá ah, buenísimo. buenísimo el ese plan bueno queridísima muchísimas gracias eh, sí. te deseamos eh, lo mejor eh, para vos y nada te est estaremos convocando seguramente para el año para que el viene año que y bueno que tengas un sí, peli cumpleaños que eso previo en la vela ah, ah, ya. <risa> bueno te mandamos un beso un melón por la cantidad de, de años que tengo <risa> bueno queridísima Besito. un beso enorme muchísimas gracias grande adiós Chao. Chao. bueno gente, ahí pasaba nuestra queridísima ben. Venus exiliada, así que la podemos estar siguiendo por las redes sociales es muy interesante todo lo que cuenta es muy interesante los vivos que está haciendo todos los martes eh, así que nada, le agradecemos y síganla y eh, préstenle mucha atención. atención bueno de nuestra parte nosotros ya terminamos queridísimos terminamos. Eh, ya volvemos hasta. otro martes hasta el martes el que viene tenemos, el penúltimo programa pórtense bien y el otro ¿cómo? en la navidad hablamos de la semana vamos que a, vamos a estar hablando de muchas cosas el martes acordate que viene acordate que Nancy es el Grinch eh. no. <risa> no que odiaba la navidad que mala ¿sabes? bueno gracias a, vemos, al espacio gracias a, a, Jaime a Jaime y a todos Jaime. los que nos escuchan nos vemos el martes que viene un besito Besitos. chau chau chau chau